Vamos a charlar con el secretario de Trabajo eh, y Empleo eh, del Gobierno Provincial, Marcelo Pedontada. Marcelo Pali, Cucharini Lautaro, 20 y Luego 20, ¿no Autaro te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Un gusto hablar con ustedes. Bien. Marcelo, eh, hay licencias especiales eh, para tratar de evitar que circule el coronavirus aquí en la provincia de La Pampa, en realidad en todo el país. Pero bueno, ha adherido la provincia a algunas medidas. Eh, contanos, eh, aquellos trabajadores y trabajadoras, eh, qué licencias tienen. Bueno, mira estoy Yo te puedo comentar que el gobernador de la provincia en el día de ayer convocó a los representantes de los trabajadores del Estado eh, en todos los convenios, digamos, el 43, Tatuto Docente, Cipo SAPE, APA, Viales, eh, y esto como una clara muestra y decisión del gobernador que entiende que en estos tiempos tenemos que estar todos juntos y, y estamos... Tenemos que prepararnos para pelear con una con un rival que muchas cosas no conocemos, que sabemos que en la provincia de la Pampa lo mejor que podemos hacer entre todos los pampeanos es alargar el periodo de contención de de, de este periodo eh, que donde todavía podemos decir que en el caso confirmado lo alarguemos la mayor parte del tiempo posible y para eso era indispensable acordar algunas cuestiones con nuestros trabajadores. A partir de ahí. El gobernador eh, habló, eh, les presentó un modelo de, de decreto que estaba a punto de firmar con la tabulación de distintas patologías eh, o distintas características de nuestros trabajadores que hacían que eh, se activara el, el dispenso de eh, la contraprestación laboral. Eh, la reunión fue muy positiva. Eh, la Solidaridad de los representantes gremiales de los trabajadores del Estado estuvo inmediata, eh, inmediatamente puesta al servicio de todos los campeones de esa mesa y se acordaron eh, no solo a adherir a, a las causales que ya tenían los decretos nacionales, sino también agregar distintas patologías, eh, como por ejemplo embarazos en toda la etapa de gestación, eh, diabéticos y distintas cuestiones, Con una vuelta, digamos, de tuerca mayor, el gobernador de la provincia decidió que esto no era optativo, sino que esto era obligatorio. O sea, todos aquellos trabajadores que están alcanzados por este decreto eh, no tienen la opción de decir: bueno, mira, yo entro en este, en esta configuración, pero voy a ir a trabajar igual porque quiero ir a trabajar, aportar. Eh, pero bueno, no, esto es obligatorio. Los mayores de 60 años y, y los que están contemplados en un decreto. Mira, no me animo a nombrártelas todas porque tienen nombres científicos que de memoria no me acuerdo, pero es una amplia eh, nómina que hace eh, que opere la dispensa de la contraprestación laboral de los trabajadores estatales. Marcelo, ¿qué pasa eh, con anoche, aquellas personas que tienen eh, hijos en edad escolar? Bueno, anoche eh, el presidente de la Nación a través del de Ministro del Trabajo anunció un nuevo decreto donde incluye a los trabajadores eh, eh, privados y públicos que tienen hijos en edad escolar por el periodo de estos 14 días donde se ha decidido que los menores no asistan a clases, bueno, esa dispensa también va a operar en la provincia de La Pampa porque vamos a adherir, eh, eh, hemos adherido muy temprano a la provincia de La Pampa a ese decreto. Está bien. Eh, Marcelo, Y ¿qué va a pasar? con eh, Porque eh, escuché por ahí que eh, los jefes de, de cada jurisdicción van a poder decidir bueno, quién va a trabajar y quién no. ¿Cómo es eso? Bueno, en, en, en, en, el, en el transcurso del diálogo franco y, y con las cartas sobre la mesa que tuvo el gobernador de la provincia con los representantes gremiales, eh, uno de los representantes gremiales eh, presenta la casuística de aquellos lugares oficinas públicas donde eh, no se dan las medidas indicadas o solicitadas para estas cuestiones por la Organización Mundial de la Salud y a partir de ahí, ya en este decreto que está vigente el gobernador de la provincia ha dicho que cada jefe de jurisdicción establezca los mecanismos para ver cómo se subsana esto alternancia en los turnos, eh, eh, horas eh, digamos fraccionadas distintas cuestiones, pero bueno, lo importante es saber que eh, estamos todos juntos y tenemos que estar todos juntos con conciencia de que esto no es una cuestión de unos días, sino que viene para quedarse y que la lucha va a ser muy difícil si no entendemos la solidaridad que hay que aplicar para, para esta cuestión. Por supuesto, eh, trabajadores y trabajadoras que tengan esta licencia eh, no van a cobrar lo mismo, no, no, no habrá descuento de sueldo. No, ¿Cómo, cómo? No va a haber ningún descuento de sueldo para nadie. No, no, porque esto está por decreto, no. está todo el ordenamiento claramente establecido a través de los decretos. En la provincia de La Pampa, con la firme decisión de los legisladores, se va ratificando por ley. También estaba el presidente del Superior Tribunal. Eh, bueno, después con el correo de las horas nos enteramos esta esta feria que han eh, instaurado en el Poder Judicial. Pero bueno, esto es minuto a minuto hmm. evolucionando, lo que sí está claro es que esto no son vacaciones, sí. esto es tener responsabilidad. Aquellos trabajadores que tienen la dispensa eh, de la contratación laboral no es porque eh, pueden acceder a vacaciones rentadas, sino tenemos que tener la menor eh, posibilidad de circulación posible en estos tiempos donde, vuelvo a repetir, los pampeanos Tenemos que estirar lo más posible la etapa de contención que en la que estamos hoy, porque no tenemos casos verificados, casos en análisis que estaban fueron dados negativos y esa es el mejor aporte que entre todos los ciudadanos, unos a los otros, es cuidarnos uno para cuidarnos todos. Esta decisión que han tomado trabajadores y trabajadores de la justicia hace un ratito en asamblea, eh, bueno, obligará, me imagino, al S.T.J. a tomar alguna definición me parece que en ese camino estaba eh, lo que pasa es que los hechos eh, se dan o se desencadenan con una velocidad que muchas mm. veces esas decisiones eh, eh, eh, van siendo analizadas porque también es cierto que vuelvo a repetir eh, no es la misma situación en Buenos Aires que en la Pampa eh, pero inexorablemente nos tenemos que preparar para que esa situación no llegue sí. y tener la posibilidad de estar vuelvo a repetir, entre todos lo mejor posible cuidado y esto es evitar la mayor cantidad de, de, de circulación posible, entonces aquel que tenía un trámite que no es urgente que no lo haga, aquel que tenía alguna cuestión de alguna consulta eh, si se la puede postergar que la postergue eh, no llenar los lugares públicos con cuestiones que no sean esenciales eh, y bueno, y nosotros tendremos que ir viendo a través del teletrabajo, a través de los mecanismo que nos da la, la tecnología, cómo vamos eh, cubriendo esta situación, que vuelvo a repetir, es una situación de crisis, por lo cual eh, necesita soluciones y propuestas de crisis. Claro. Eh, bien, Marcelo, no sé si querés completar con algo, sino gracias por estos minutos. No, vuelvo a decir, eh, de esta no hay acá funcionarios bendecidos, ni, no, desde el gobernador al más ignoto de los eh, habitantes de nuestra provincia, solamente va a ayudar que sea lo más leve posible el sentido de solidaridad, la responsabilidad que tengamos en nuestros propios actos para salir eh, entre todos juntos eh, con el menor impacto para todos los campeanos, los argentinos, y, y, y ya tenemos ejemplos claros de países desarrollados eh, que, que está haciendo un daño. Eh, muy importante. Sí, por no tomar las medidas eh, con, con anticipación. Eh, gracias, Marcelo. Bueno, eso es lo que se trata en este sí. caso, anticiparnos mm. a la llegada de esas situaciones. Mm. Gracias, Marcelo, de nuevo. Un abrazo, Pali, gracias por...